es un análisis profundo que se ha hecho con los técnicos del gobierno municipal tanto del área administrativa financiera como la parte técnica porque en la plaza tenemos en este momento de 250 alrededor alrededor de la plaza está bien iluminado pero 250 cada este cada pantalla consume y vamos a cambiar por uno de 80 y En LED, en este en nuevo sistema, en nueva tecnología LED. Entonces imagínense, de casi el 30%, claro, es un poquito más caro el, el LED, ha bajado inclusive un poco el costo... ...pero en el correr del tiempo vamos a ahorrar bastante. Los vallos siguen pidiendo pantallas... Y si seguimos poniendo, vamos a tener que poner de las obras. Ya no cubre el, el pago de consumo de energía eléctrica. Lo que ustedes pagan, cada uno en su facturita, no cubre ya. Tenemos que subvencionar. Entonces, para quitar esa subvención, tenemos que buscar otra tecnología. Estamos confiando en la empresa, porque es montereña, como dicen porque y además nos está dando 10 años de garantía vamos a estar bregando ¿no? ojalá porque ahí vienen N empresas de otros lados pero termina y se va y no sabemos qué hacer después ¿no? cuesta, pero me alegra mucho un joven empresario no no lo conocía la verdad pero cuando pro, cuando traen sus papeles ya hay una experiencia muy Me parece interesante. Es una es un ahorro para el pueblo, no es para nosotros. Es para para ampliar más eh, luminarias a los a los barrios que están naciendo. Por supuesto que de esos 200, 250, 150 vamos a archivar y los de 70 podemos todavía recuperar si ustedes quieren, porque nosotros hemos comprado todos los años casi pantallas. Todos los años y hemos ampliado bastante, pero sigue faltando, sigue creciendo la ciudad, entonces eh, uno es por ahorrar y otro por mejorar la iluminación.